última de la semana desde Río de Janeiro de Copa los testimonios que pasaron en uno contra uno Lady de la 570 en Radio Argentina en la previa de lo que será el debut de nuestra selección el domingo 22/30 frente a Nigeria la palabra de Julio Lama técnico de la selección argentina hablando del equipo y hablando de Juan Germán Fanning es un jugador que tiene un pliegue defensivo y en el rebote Eh, este que lo caracteriza Walter nos dijo que no iba a jugar cuando él nos dijo nosotros fuimos para otro lado si sí, el proyecto siguió adelante o Walter sí. se arrepiente que tiene todo el derecho del mundo y cambia su posición y dice que sí, que va a jugar otro año no, porque le ganaron gana nosotros ya teníamos dos jugadores contratados uno en el puesto de él y otro no estoy de acuerdo que que juegue con ocho fichas extranjeras. Eh, no, no, no no es la filosofía de la Liga y no es lo que yo entiendo, eh, yo entiendo que la actividad... De Julio vamos al abogado y secretario de la Asociación de Jugadores, Carlos López Montesano. Cuy Montesano, el abogado, nos contaba cómo estaban las cosas en el conflicto que hasta aún se mantiene y se sostiene y se agrava en algún momento por... Las distintas diferencia algo contaremos en el día de hoy. Esto nos decía Carlos Víctor Montesano. Se llevó a esta, solución, a esta solución o a esta decisión, después de esperar mucho tiempo, de después de darle mucho tiempo a la gente que comanda la asociación de clubes para que reflexionara, para que sacara esta medida que termina siendo una medida perversa. ¿No está la Confederación? ¿No? En realidad estamos... No le estamos transcribiendo un problema. En realidad la Confederación Argentina de Basque tiene un problema porque la evolución del Basque está en peligro. En Coli Montesano nos vamos a Carlos de la Suba. Carlos es el hombre más fuerte de la Unión de Colón, hombre que tiene peso en las decisiones dentro del torneo nacional de ascenso. A cuando nosotros nos gusta poner una campana, nos gusta poner la otra y por eso Carlos en la Suba en uno contra uno no es una resolución de la mesa directiva o de los directivos de la asociación de clubes. y esta, Estas resoluciones de, de autorizar hasta ocho extranjeros, más allá que en la vida más allá que no creo que nadie lo haga, y de dos extranjeros en el TNA, más allá que creo que serán dos o tres o cuatro clubes los que traigan dos extranjeros, los demás van a jugar con uno, por ejemplo nosotros. Esto es una cosa absolutamente consensuada que Si me hubieran dicho que van a practicar Pero no van a empezar la liga En una de hasta estaría de acuerdo Porque están en todo su derecho de hacer huelga Más allá que no sé si la asociación de jugadores Tiene todos los papeles en orden Como para, para decretar una huelga eh, Si hubieran, te vuelvo a repetir Si hubieran dicho no vamos a jugar Estamos de acuerdo Pero al no practicar Están siendo contra ellos mismos <risa> De forma de razón nos vamos a Gregorio Martínez... ...el director deportivo deportivo de la sanitaria... ...que enojado, molesto, indignado... ...hasta con un cierto año de tristeza... ...no si al mismo tiempo de energía... lo decía lo siguiente acerca del de... ...comunicar el por la asociación de jugadores... cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera... ...pero yo jamás... ...ni lugar donde... ...ni yo, ni obra... ...y digo yo porque yo estuve en esta reunión... ...yo recibí a los jugadores... Yo hice la presentación del equipo Yo estaba ahí Entonces que a mí me acusen De perseguir De intimidar A alguien La verdad Que es de una alivianza absoluta Y yo no lo voy a permitir No le dijimos a los El, el, el comunicado pasa, parte de una falacia absoluta Que habla de jugadores de desandeados la verdad que yo no puedo busqué a nadie que no contraté. El único jugador, el único jugador con contrato nacional que no se presentó a entrenar fue Juan Basor. Seguro Martín San Martín lectura, porque ponemos una campana y porque ponemos la, otra. Por eso, el presidente de la sesión de Jugadores de Básquetbol Mike lectura nos decía lo siguiente. Por eso, no, no hicieron más que responder a lo que en la asamblea del 7 de julio se votó y se confirmó de que dado que no llegaba un acuerdo entre la asociación de jugadores y la asociación de jugadores eh, los jugadores no iban a presentar la pretemporada. Yo no voy a, en mi caso, personalizar la, a personalizar la, el conflicto. Creo que no, no suma personalizar y atacar a una persona o hacer, hacerlo responsable. Creo que hacer responsable a una persona, en este caso la mía, de eso es subestimar la inteligencia de todos los jugadores. De alguna forma, digamos, no sé cuál será. No necesitaremos un mediador, una persona que, que marque un poco la cancha, si ¿sí? buen muchacho ¿cómo podemos hacer para...? Pues evidentemente ya llega un punto que se quiere personalizar un conflicto, el problema es eh, Michael Stura o Monte... Carlos Montesano, y no es así. <risa> Hablamos con más selecturas y ¿eh? hoy nos directamente a la selección argentina porque estamos en la previa, porque acaba de terminar el entrenamiento optativo. Hoy no lo hicieron que no, no lo hicieron no, y Carlos Delfino, certita de donde está parando la selección olímpica. Atención a la prensa, en un ratito nomás. Y hablamos con el coco Maynoldi. ¿Será futuro jugadores de San Martín de Corrientes en las próximas horas? creo Maynoldi, ¿qué te lo decía? Sí yo mismo es el sueño ¿no? como como bueno eh, he dicho preguntas mejor anteriores cada vez que me han preguntado a ver juegue, jugar un, un juego olímpico es el sueño todo deportista sí, yo siempre en cada partido que, que jugó fue dando pasos hacia adelante y, y bueno y después también eh, yo creo que se ha jugado un muy buen torneo en Córdoba previo al viaje no a río es verdad es mejor lo que lo que ha salido en en la revista gigantes como como decías hay un interés de, de sevilla pero bueno nada nada más que, que, que eso que el interés eh, tengo contrato con gimnasia y, y no hay más eh, no hay más nada que eso hoy por hoy sí señores somos uno contra uno estamos en el lugar de los hechos estamos en río de janeiro con los juegos olímpicos estamos hasta la una Gracias a ustedes por estar del otro lado. De esta manera arrancamos el último de la semana. Uno contra uno radio. Todo el básquet en el aire. Bueno, aquí arrancamos. Repasando lo que hicimos durante toda la semana, les mandamos un saludo enorme. No me quiero olvidar a, a, a mi amigo...